Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México ¿Cuánto siente ya la presencia del Espíritu Santo? Si sientes la presencia del Espíritu Santo, levanta tu mano ahí donde estás Y Espíritu de Dios, te doy libertad En mi vida, en mi mente, mi corazón Espíritu Santo, Tienes libertad Donde tú estás Hay libertad Todos digan Ah Aquí hay libertad En el nombre de Jesús Todos digan me siento libre A ver, a ver vamos a ensayar ¿Me siento, libre? me siento libre Se vale gritarlo Me siento libre Me siento, libre. Me siento, libre. Me siento ah, descansado Me siento avivado Me siento Eh, vivificado y yo quiero declarar hoy, el Espíritu de Dios ya ha estado haciendo cosas, ya ha estado en nosotros todo este tiempo que estábamos pasando con el Espíritu Santo no hombre, yo, ya, yo creo ya vámonos, ¿no? porque ya el Espíritu Santo ya trató con nosotros, ya hizo todo, pero ¿cuántos tienen hambre y quieren más? ¿hay alguien aquí que quiere más? ¿hay alguien que quiere más de la presencia de Dios? ¿cuántos quieren más Ese tipo de más así sin límites Alguien dice sin límites Este es un año sin límites Es un tiempo sin límites Y Dios está levantando Está levantando hombres, mujeres, jóvenes ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes Está levantando los que van a re rebasar los límites Alguien dijo, conmigo rebasar los límites Yo quiero decirte algo Dios te da una fe y tenemos la medida de fe. Pero hay algo que va conectado con el avivamiento. Alguien dice, avivamiento. Y es fe para avivamiento. Fe para el avivamiento. Muchos de nosotros podemos declarar y podemos decir. Queremos avivamiento, queremos verlo. Queremos estar en avivamiento. Queremos palpar, saborear, queremos... Estar dentro del avivamiento Pero yo quiero ir un paso más allá Yo quiero ir más arriba ¿Cuántos quieren subir a otro nivel hoy? ¿Cuántos quieren más de la presencia de Dios? Es desatar en ti Una fe para avivamiento Y es rebasar los límites Todos digan no a los límites hoy Vamos a enseñar Digan no en el nombre de Jesús No más límites, no más en el nombre de Jesús como me has limitado y como yo mismo me he limitado, no más en el nombre de Jesús. Y yo sigo diciendo lo que Jesús, lo que Dios hacía en un año, ahora lo está haciendo en un mes. Y lo que hacía en un mes, ahora lo está haciendo en una semana Y una semana, un día Él está apresurando los tiempos Está levantando jóvenes Está levantando matrimonios Está levantando hasta niños Que creen esto, porque si tú lo crees Lo vas a ver Vamos a repetir eso, si yo lo creo Lo voy a ver Si no lo creo voltea con alguien y no te preocupes No lo vas a ver Si tú lo ves y si tú lo crees Lo vas a ver Pero si no lo crees No te preocupes, no lo vas a ver Avivamiento sin límites ¿Cuántos aquí quieren avivamiento Sin límites? Hay algunos a lo mejor alrededor del mundo Han dicho pues queremos avivamiento Pero lo queremos así y asado Y, y, y a, a mi estilo el avivamiento ¿Sabes qué? El Espíritu Santo está diciendo ¿Cuántos y cuándo van a levantarse Unos que dicen Queremos avivamiento Pero avivamiento sin límites Avivamiento como tú quieres Espíritu Santo Ahora me van a ver a mí Y yo la verdad yo soy un hombre que vivo apasionado, poseído, pero poseído por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, aquí delante de ustedes, un loco que ama con un amor extravagante la presencia de Dios. Yo no estoy en esto nada más unos cuantos años. Yo he vivido, yo nací en esto, yo, yo nací con sueros en mis venas, toda mi vida declarando y con el hambre del Espíritu Santo. Viajando, viendo en las naciones Las cosas que Él está haciendo Pero ¿saben qué? Donde va a explotar su mayor gloria Yo lo estoy sintiendo Es aquí en Guadalajara Su presencia, su aislamiento Pero para los que creen Si tú lo crees, lo vas a ver si no lo crees, voltea con alguien y no te preocupes No lo vas a ver, a ver Vamos a ensayar Todos pongan una sonrisa en su rostro Voltea con alguien Y di, no te preocupes Si no lo crees, no lo vas a ver. Y ponle ahí también, ¿eh? El Espíritu Santo está levantando una generación que quiere avivamiento sin límites. Una generación que dice, yo sí quiero, lo que a lo mejor otros no quieren, yo lo no quiero. Rompe, Señor, todos los límites, rompe todos los paradigmas y como de los estilos que ha habido, y haz aquí en Guadalajara lo que tú quieras, porque aquí va a fluir la presencia del Espíritu Santo sin límites. ¿Cuántos quieren finanzas sin límites. No aleluya, ahí sí estuvo los gritos. Ahí están los gritos. Cuántos quieren abundancia, pero abundancia sin límites. Cuando quieren un matrimonio sin límites para arriba, todos digan para arriba todos digan aleluya, todos digan wow, el Espíritu Santo quiere un, una generación y quiere unos jóvenes matrimonios listos para vivir el avivamiento, pero el avivamiento sin límites. ¿Por qué le pones un hasta aquí al Espíritu Santo? ¿Por qué le pones límites al Espíritu Santo? Cuando Él quiere rebasar todo límite que hombre, que los hombres han puesto en esta tierra. Él quiere hacer lo que nosotros jamás hemos visto sobre la faz de la tierra. Quiere hacer en el nombre de Jesús un tiempo especial y un momento aquí en Guadalajara. Un ayuamiento sin límites. ¿Alguien grita sin límites? Cielos abiertos, ¿qué es avivamiento? Escucha, yo siento En mi corazón decirles, avivamiento Cielos abiertos Manifestaciones De la presencia de Dios Bendecido En todo, todo es ¿cu ¿Cuánto es todo? ¿Todo es todo? ¿O todo es más o menos? Y cuando nosotros queremos y decimos Queremos todo de ti Pero en nuestra mente decimos Pero... No me quites mi tiempo de Texas hold em. No me quites mi tiempo del Xbox 360. No me quites el tiempo de las noticias. No me quites mi tiempo de salir con mis cuates. De salir con mis amigos. De salir con mis amistades. No me quites. Mi, es que es mi tiempo Yo vengo hoy a romper límites Y esquemas y paradigmas Y decir Espíritu Santo Haz con nosotros lo que tú quieras Yo estoy dispuesto aquí A poner delante de ti mi agenda Mis amistades mis, Mi tiempo libre Y decir haz conmigo una revolución Y levántame en avivamiento Por un avivamiento sin límites A lo mejor aquí hay muchos que Es que no me no me muevas esto O no me toques esto. O no me no me vayas a pedir esto. Yo, yo vengo a decirte hoy una gracia especial. Una gracia especial está cayendo sobre su iglesia y está levantando los que dicen yo estoy dispuesto a vivir en tu presencia y es lo más importante en mi vida. Más importante que el we. Oui. Más importante que un Playstation 3 Más importante que un viaje O los viajes alrededor del mundo que tú puedas tomar Más importante es el Espíritu Santo que mis vacaciones Más importante es unas, que una salida Que esto, que en mi estado, Sabes, el Espíritu Santo tiene que ser primer lugar en nuestras vidas Entonces el Espíritu Santo Tiene que ser primer lugar en nuestras vidas ¿Tú quieres vivir sin límites? El Espíritu Santo Tiene que ser Primer lugar en nuestras vidas Y nuestras vidas van a cambiar Conforme nosotros estamos viviendo Viviendo a través de Tantas cosas, circunstancias Que vienen en nuestra contra, ataques Pero nosotros Si creemos lo que Él está diciendo Nosotros veremos un avivamiento Sin límites Un radical Rompe límites Voltea con alguien y di Un radical rompe límites Ahora voltea con alguien más Y con más entusiasmo Gracias por su entusiasmo en esta mañana Con alguien más voltea y di Un radical rompe límites vale emocionarse en esta mañana, Cósate, levántate, si quieres correr corre, porque el avivamiento de Dios como conforme tú respondes a la palabra de Dios así vas a recibir gracias por su entusiasmo el Espíritu de Dios está levantando una generación que dice sí. yo rompo con los límites pero yo rompo con los límites y paradigmas que ha dicho el mundo como debe de ser la iglesia o la iglesia misma ha dicho y, y, y hasta aquí no no no no no no por favor no más de tres canciones la alabanza no más de cuatro cuatro hay como que estás no hombre empujándole un poquito cuántos quieren y anhelan todo un domingo o toda una noche alabando y exaltando el nombre de Jesús y Él dice que tenemos que hacer lo, lo, lo, lo, lo que el mundo dice que está loco o está es, es imposible vivir de esa manera sabes que nosotros servimos a Dios de lo imposible porque Él lo hace con Él, es posible todo en el nombre de Jesús entonces digan sin límites, sin límites. y en tu vida yo qué significa ¿Qué significa en tu vida avivamiento? Si tú estás viviendo un avivamiento, ¿estás viviendo en lo peor? ¿Estás viviendo en lo menos? O estás, ¿Dónde estás viviendo? A ti, para ti, ¿avivamiento qué es? Significa sacrificio, significa ataque, significa lo peor. ¿Avivamiento? No, no me hables de avivamiento, porque cada vez que menciono el avivamiento... Algo sucede. ¿Sabes qué? Vamos a ir a otro nivel y decir avivamiento. Pero nosotros siguiendo lo que esto está diciendo acerca de nosotros. De que este tiempo sin límites podemos declarar avivamiento no es lo peor. Avivamiento, mi fe se desata. Y avivamiento es lo mejor. Avivamiento es lo que necesitan las naciones. Avivamiento es lo que anhelamos. Y anhela aún más el ungido Cristo Él quiere avivarnos, quiere avivar nuestros tiempos Voltea con alguien y dile: Él avivará ah, Él avivará nuestros tiempos Pero dilo con fuego y con pasión, dile con alguien, por favor dile Él avivará nuestros tiempos Bueno, ah, Bueno, lo voy a poner así de esta manera Si tú quieres que Él avive tus tiempos, voltea con alguien y dile con todo lo que tú eres Él avivará nuestros tiempos ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto lo quieres? Y pone tú, ¿eh? ¿Cuánto lo quieres? La fe y el avivamiento van juntos. Todos digan, van juntos. Si tú estás creyendo que nada más el avivamiento... Es como una nube, nada más llega y de repente ya se fue. ¿Cuántos quieren un avivamiento que se queda en el nombre de Jesús? Un avivamiento que no se va, que un avivamiento que sigue y sigue y sigue y todos los días un avivamiento en el matrimonio, un avivamiento en nuestros hijos, nuestras finanzas sin límites. Dice aquí así también la fe por sí misma si no tiene, pues digan acción. Alguien dice así como si fueras director de cine de acción. Santiago 2.17 dice esto, dice así también, la fe por sí misma, si no tiene acción, está muerta. ¿Cuántos quieren accionar su fe hoy en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo he venido aquí a decirte, ah, es tiempo de accionar nuestra fe con la palabra de Dios. Todo lo que Él dice que es mío, yo lo tomo en el nombre de Jesús. Lo que puedo hacer, lo hago en el nombre de Jesús. Es mío. Alguien dice, es mío. Voltea con alguien, dice, es mío. Y me lo llevo en el nombre de Jesús. Todos digan, acción. Dios el creador Escucha esto El productor Veanlo de esta, mañana, de, de esta man manera En esta mañana Dios el creador El productor Jesús el director Y el Espíritu Santo El guía Te dice hoy Luces Cámara Acción Luces Cámara Acción Alguien de acción Es tiempo de actuar, es tiempo de entrarle a esto. Tú tienes un rol, tú tienes un papel, algo específico, algo que tiene que ver con esto que se llama avivamiento. Tú tienes algo que hacer. Muchas veces nosotros estamos pensando en el avivamiento o, o el mover de Dios. Alguien dice, el mover de Dios. Se traduce el mover de Dios, se traduce la bendición de Dios, se traduce su abundancia, se traduce el, el, el despertar lo que estaba muerto o lo que estaba apagado, se traduce el, el, el poder traer almas a, la, a los pies de Jesús y que reciban esta vida y vida en abundancia, ¿cuántos quieren vida pero vida en abundancia? El enemigo solamente ha venido a robar, matar y destruir en tu vida Y lo hemos visto a través de las, de las naciones y a través de los tiempos Pero yo, yo vengo a anunciarte hoy 2010 es un año diferente Es un año de abundancia Es un año sin límites Es un año donde vamos a rebasar los límites ¿Cuántos locos conmigo pueden decir yo voy a rebasar los límites en el nombre de Jesús? Yo voy a entrar más allá en el nombre de Jesús Y voy a ver lo que el Espíritu Santo está viendo Y lo que me está ya revelando por su palabra Es tiempo de accionar nuestra fe Tú tienes un rol, un papel, algo que ver con esto que se llama avivamiento Si eso no te emociona, yo no sé qué te va a emocionar Si eso no te emociona saber que tú tienes un rol un papel especial, específico. Te está contratando no Steven Spielberg. No te está contratando el que acaba de hacer este Avatar. Ahí está este, que se me escapa su nombre. Cameron. Pero saben qué? El rey de reyes, el señor de señores, el Dios que ha nombre, ha creado todo. Él está diciendo de contrato hoy, le entras a esto que se llama avivamiento. Él dice luces, cámara, acción. ¿Cuánto es para tomar esto? Yo lo voy a tomar. Yo me lo llevo si no lo quieren. Está bien. Si no lo quieren, me lo llevo en el nombre de Jesús. Yo si lo quiero, yo lo llevo y yo me lo voy a, me lo voy a poner y me voy a vestir de esto, y voy a correr, y yo quiero hacer en este año, como esos que, que, que, que encienden, y ahí está, y nada más camina, y por donde quiera que voy, ven un hombre encendido, con llamas del Espíritu Santo, pero ¿por qué? ¿Pero para que me vean, no, porque el hambre que yo tengo, es de ver su presencia, que se manifieste de una manera, ver Guadalajara, este lugar sacudido, por el poder del Espíritu Santo, Guadalajara en llamas, Pero llamas de avivamiento Guadalajara en un tiempo diferente ¿Cuántos papás quieren ver a los jóvenes Prendidos y encendidos Por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos padres quieren ver a unos jóvenes Que trastornan el mundo Por el Evangelio, por las buenas noticias Y poder decir El Espíritu Santo está cambiando mi generación Él avivará Mis tiempos en el nombre de Jesús Yo no sé tú, pero yo lo quiero Y yo lo quiero tanto que lo saboreo. Yo no sé cuál es tu platillo preferido. Pero si estás ahí, ahí, ahí, ahí, van, ahí van sugerencias, ahí están todos los que están... A ver, una, dos, tres, di tu platillo preferido. Una, dos, tres. Wow, una no mucho sushi ahí. Quiero decirte algo. Como tú saboreas cuando tienes hambre. Eso que deseas y anhelas Eso que has estado esperando Ese restaurante Ese platillo Eso que hace tu esposa O el esposo Ese platillo Y lo puedes saborear Ya está, lo estoy hablando ahorita Y algunos ya están oh. Oh. Raviolis Comida italiana Comida japonesa Comida mexicana La mejor comida del mundo Oh, bueno, Yo quiero decirte Así como lo saboreas ¿Cuántos pueden decir Yo saboreo el avivamiento que está aquí, está llegando aquí. Lo saboreo, lo puedo palpar. Aquí está, pero yo no quiero, no soy satisfecho nada más de, de saborear y estar afuera. Yo quiero meterme un jabado adentro del avivamiento sin límites en mi vida. Si tú te metes en el, en el avivamiento, el rey del avivamiento te avivará, te levantará y harás cosas que jamás has hecho antes. Es tiempo entrar a los tiempos de refrigerio Hay algo que hacer En estos tiempos de avivamiento Y lo vemos a través de Todo lo que El Espíritu Santo está trayendo No solamente aquí en Guadalajara Pero alrededor del mundo Pero aquí en Guadalajara va a explotar Va a, de, de ¿cómo se llama? Va a explotar algo Tan fuerte Que si no estamos nosotros Anhelando o viendo eso, El Espíritu Santo Él quiere y anhela aún más de lo que nosotros podemos imaginar. Quiere abundancia, quiere su presencia, quiere todo lo que nosotros hemos anhelado, el matrimonio, pero un matrimonio en éxito, en bendición, en provisión, en abundancia. Los hijos, ¿cuántos quieren ver matrimonios que impactan una generación a través de cuántos se aman? Un avivamiento de amor un avivamiento de su presencia un avivamiento de la gloria de Dios sobre nuestras vidas tocando todo, todos digan tocando todo que hay que hacer algo, hacer algo en nuestras vidas, todos digan arrepentimiento ya no lo dijeron tan fuerte, arrepentimiento Él nos levanta El avivamiento cuando nosotros nos humillamos Si tú te humillas en el avivamiento Y dices sí a todo lo que tú quieres Espíritu Santo Él te levantará en un gran mover suyo En un gran avivamiento Ahora yo te pregunto ¿En qué área de tu vida quieres ver El Espíritu Santo quitar los límites? ¿En qué área de tu vida deseas y anhelas los límites que hemos puesto nosotros mismos? Los límites que otros han puesto. ¿Cuántos quieren ver los límites en el nombre de Jesús destruidos por el poder del Espíritu Santo? Yo lo quiero ver y lo vamos a ver en esta generación. Digan los débiles, fuertes soy digan los enfermos, sano soy, digan los pobres, rico soy, digan los pobres, rico soy, yo quiero decirte algo, hay algo, hay una clave aquí, dice que los redimidos del Señor lo anuncien, pues yo vengo anunciándoles hoy, aquí hay, una, aquí hay una bola de redimidos por el Espíritu Santo, Yo les anuncio, aquí hay unos avivados, yo les anuncio, no sé, a lo mejor tu corazón tiene que avisarle a tu cara, a tu rostro hoy, pero hoy tú eres una persona en avivamiento, eres una persona llena del poder del Espíritu Santo. Y hoy yo, yo quiero decirte, se vale, si yo estoy pisando los dedos gordos, qué bueno, hay que pisar los dedos gordos, a lo mejor ya dices, ouch, y te paras y dices, eso. amén. Pero sabes que es tiempo de emocionarnos, es tiempo de reaccionar, es tiempo de hablar, tú no estás creyendo nada de lo que no estás hablando, si tú lo no hablas es que estás creyendo, ¿cuántos cuántos escucharon lo que acabo de decir? tú no estás creyendo nada de lo que no está saliendo de tu boca Si sale de tu boca Algo hace conexión Y empiezas en otra dimensión A creer lo que estás hablando Matrimonios sanos Vidas en otro nivel Abundancia Avivamiento Todo, todos digan todo Digan Los débiles fuertes hoy Digan Los enfermos sanos hoy Digan Los pobres rico soy es tiempo de anunciar es tiempo de anunciar que somos los redimidos fuertes y avivados que los redimidos del Señor lo anuncien fuerte y a todo volumen yo he visto en mi vida, yo he visto Cuando yo me quedo callado Cuando el Espíritu Santo está hablando algo Y si yo estoy por hacer algo en tu vida Si tú lo quieres, y lo quieres ¡Anúncialo! ¡Háblalo! ¡Dilo! Y ahora hay unos aquí que me dicen Tú no me vas a hacer hablar, nada. No. Tú no me vas a hacer hablar nada No me lo dijo o sea, Fulano, no me lo dijo, no sé Yo, yo, yo No tengo que por qué decir nada Si aquí nos está diciendo Diga los débiles, fuertes soy Diga los enfermos, diga los pobres Oh, es tiempo de anunciar Es tiempo de anunciar Avivamiento ha llegado a mi casa Avivamiento ha llegado a mi familia Avivamiento ha llegado a mis finanzas Avivamiento ha llegado a mi ciudad Avivamiento ha llegado a quedarse aquí en Guadalajara Es tiempo de declararlo Es tiempo de vivirlo Tienes que creer para poder recibir. Tienes que creer para poder recibir. ¿Volvía con alguien? Tienes que creer. Tienes que creer, ¿eh? Tienes que creer, ¿eh? A lo mejor están dentro ahorita, están pensando Híjole, ¿cuándo va a terminar De hablar este güeyito? Porque no sabe Que el Super Bowl es hoy Y hay que comprar las cosas ¿Sabes qué? Yo vengo A hartarte espiritualmente Hoy y declarar en el nombre De Jesús, viene un avivamiento sobre tu vida Y si tú no lo crees No lo vas a ver Si tú no lo crees, no lo vas a ver Aleluya Nuestra fe Se perfecciona Por nuestra acción Todos digan por nuestra acción Algunos se quedaron con cara de what? Hoy con alguien y di what? Nuestra fe Se perfecciona A través de nuestra acción Él te da algo Tú lo crees, lo empiezas a hablar Empiezas a accionar Tu fe Entonces yo voy subiendo de nivel, voy subiendo de nivel, alguien dilo con ganas, voy subiendo, voy subiendo de nivel, yo voy subiendo a otro nivel y yo voy a ver, ahora casi tumbo todo, voy a subir de nivel y voy a declarar con mi boca, con mi corazón, el Espíritu de Dios me ha declarado que yo soy una persona que vive en abundancia. Que vive en avivamiento. Que vive sin límites. Todo lo que Él quiere para mi vida. Entonces digan unción de aceleración. Unción de aceleración en esto. En el nombre de Jesús. Yo despido. Oh, en el nombre de Jesús. Que vean esto como algo tan vital algo tan real y palpable en tu vida di Espíritu Santo acciona ahora yo tomo paso de fe y acciono mi fe en el nombre de Jesús y entro en esto y Padre ungeme con esa unción de aceleración yo quiero, yo quiero pegar en el blanco con todo Dios te muestra primero una imagen de avivamiento y ahora usa tu fe Para llegar a ese avivamiento, Te muestra Y luego tomas acción Y empiezas a hablarlo Y empiezas a cambiar La atmósfera Empiezas a cambiar Todo lo que el enemigo quiso Ahora todo eso empieza a cambiar Y ahora ves cuando ha habido fricción En el matrimonio Cuando ha habido cosas, detalles Ahora entras y es la gloria de Dios Sobre Tu matrimonio en tu casa. La presencia de Dios que cambia todos. Todos digan la presencia de Dios cambia todo. Él está ungiendo ahora los oídos espirituales. Está ungiendo los ojos. Cada uno aquí está declarando sobre sus vidas. Él avivará tus tiempos. Él avivará nuestros tiempos. Unción de aceleración. Yo quiero decir eso otra vez. Ahora usa tu fe para llegar a ese avivamiento. Si empiezas ahora, tu fe va a crecer y crecer hasta dar fruto sin límites. ¿Cuántos quieren fruto sin límites? ¿Cuántos quieren vivir y entrar en ese fruto sin límites? Yo lo no quiero vivir. Yo quiero vivir una vida donde estoy viendo todo lo de ayer, todo lo del pasado. O todo lo que el enemigo quiso hacer con nuestras vidas Ahora entramos en un nuevo año En un nuevo tiempo Algo es diferente Y este año rebasamos todos los límites En el nombre de Jesús ¿Cuántos quieren rebasar los límites? Todos están los que dicen eh, Aquí estoy, yo quiero rebasar Los límites que me han puesto Yo lo quiero hacer En de Reyes 22 y 23 Habla y relata una historia Acerca de un rey joven ¿Dónde están los jóvenes? Un rey joven Un rey joven Se llamaba Josías Le dieron un libro Y en este libro Adentro había una profecía Una revelación Que, que quitó en su vida el velo Quitó los límites Esos límites Más tremendos que él tenía en su vida Una profecía De 355 años atrás Que hablaba de él Una profecía Que decía Un profeta que se le paró Frente a un rey lleno De todo tipo de maldad Y le anunció Estas palabras Que este Josías iba a quemar sus huesos, aún ahí donde estaba sentado entre sus, entre sus cosas que había levantado de oro. Ahí lo iba a quemar. Y quiero leerles esto nada más. Dice, una profecía de 355 años atrás, por un profeta que se paró frente a un rey que se sentaba entre sus estatuas de oro y le profetizó que un día el Señor iba a levantar a un hombre llamado Josías, que iba a quemar sus huesos sobre los mismos altares que él había levantado y desde ese día en adelante Josías se dedicó A trastornar su reino con el avivamiento de Dios. Destruir los ídolos. Y la suciedad del ayer. Todo perverso. La maldad en su reino. Todo cambió en las llamas de avivamiento. Josías puso en acción lo que su fe creía. Quiero terminar, yo quiero, yo quiero de, declarar eso Josías Puso en acción Lo que su fe creía ¿Cuántos están dispuestos a poner en acción Lo que tu fe está creyendo? ¿Cuántos están listos Para accionar Lo que el Espíritu Santo ya te ha dado? Es tiempo Alguien dice, es tiempo El avivamiento Es mucho trabajo también es mucho esfuerzo, es acción, alguien di acción, ahora escucha esto, haz conexión con Cristo, me gusta eso, conexión con Cristo, alguien di conexión, haz conexión con Cristo, con el ungido y su unción, haz conexión, Ahora si tú estás diciendo él, Este güerito me está hablando mucho de avivamiento Yo no sé qué onda con esto ¿Sabes qué? Yo quiero declarar sobre tu vida El avivamiento sobre tu vida Es tan importante Es para traer en tu vida Todo tipo de cambio Y lo que tú has estado anhelando Y esas promesas y profecías Que han surgido Y han estado creciendo En tu vida Es tiempo de que se cumplan En el nombre de Jesús es tiempo de que se cumplan en el nombre de Jesús es tiempo de que se cumplan en el nombre de Jesús gracias por su entusiasmo es tiempo de que se cumplan en el nombre de Jesús es tiempo de ver que estos tiempos son diferentes pero solo si tú lo crees haz conexión con Cristo es poner en acción tu fe acciona tu fe hoy acelera Y me gusta mucho como dicen. Al, al, al infinito y más allá. Es tiempo de ir. A otro nivel. En el nombre de Jesús. Tu fe debe seguir. Aún si te cansas. Si te duele o no te duele. Si te equivocas o no te equivocas. Tu fe debe seguir. No te des por vencido. No te rindas no tires la toalla que Dios nutra y alimente nuestra fe para que toda duda muera de hambre todos declaran no hay dudas te mueres de hambre en el nombre de Jesús Declaralo ahora con tu boca Hay que declarar cosas hoy ¿Cuántos saben que hay que de declarar con nuestra boca Lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si tiempo declarar Duda, te mueres de hambre en el nombre de Jesús Y mi fe se alimenta a diario en el nombre de Jesús Y voy a accionar esto que se llama Avivamiento En prueba de Juan 5 y 4 y 5 Dice Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Todo lo que es nacido de Dios ¿Tú has nacido de Dios? A ver, ¿Tú has nacido de Dios? ¿Has, ¿Has nacido de Dios? Vences al mundo Todo lo nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe Ahora les hago la pregunta ¿Creen que es algo importante? Esto que se llama fe Ni siquiera podemos recibir a Jesús sin eso Creer en nuestro corazón Confesar con nuestra boca Que Él es El único camino Él es nuestro salvador Nuestro redentor Él es el que restaura, levanta Redime el tiempo ¿Cuántos, cuántos creen eso? Él va a redimir los tiempos en el nombre de Jesús Todo lo que el diablo ha hecho Y todo lo que ha querido hacer todos digan siete veces todos digan siete veces Me lo tiene que regresar Redimiendo los tiempos en el nombre de Jesús ¿Qué te ha robado el enemigo? Pues siete veces te lo tiene que entregar En el nombre de Jesús Y si esos son unos carros ahí Se aceptan donaciones ya no Eso es eso fue gratis, yo no sé de dónde salió eso el Espíritu de Dios hace lo que ningún otro puede hacer en tu vida rompe todo el límite que has puesto y dices ¿qué está pasando ahí? ¿qué está sucediendo en mi vida y en mi matrimonio? Lo que en años no había pasado porque en este año ya estoy viendo lo que jamás había visto es porque Él está apresurando los tiempos y Él quiere redimir el tiempo ¿Alguien de Israel el tiempo? ¿Alguien anhela eso? ¿Alguien desea eso? ¿Alguien dice eso? Es mío en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, en versículo 5, ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué importante es creer y activar nuestra fe. Una, una unción y un avivamiento de fe. ¿Cuántos jóvenes quieren vivir una vida de fe? Todos podemos levantar nuestras manos, todos somos jóvenes aquí. ¿Cuántos jóvenes quieren activar y vivir con fe? Yo lo quiero vivir, yo lo quiero ver. Es tiempo de vivir como un joven viviendo una vida de fe. Pues digan eso conmigo, yo voy a vivir, yo voy a vivir una vida de fe. mi fe y entrar en ayudamiento. Rompe los límites en tu vida hoy y tense por tu fe. Somos, ahora yo quiero declarar eso sobre ustedes, somos los redimidos, los bendecidos, los aceptados, reyes y sacerdotes. ¿Cuántos creen eso? La justicia de Dios en Cristo hijos de Dios hechura de Dios en de Pedro 2.9 dice mas vosotros sois linaje escogido somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncies ¿Qué dice ahí como que no nos no, no dado cuenta de lo que dice leen nada más, lo hemos escuchado jóvenes con fe, es tiempo de vivir de una manera diferente, entonces yo quiero vivir diferente, yo quiero transformar este mundo con la gloria de Dios yo quiero vivir en, en, en ese avivamiento, pero dice aquí, dice, anuncies escucha, lo hemos perdido, como que lo leemos tanto y no lo hemos entendido Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, nación santa. Hemos estado hablando, es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de vivir en otro nivel, pero otro nivel donde la gracia... No te da licencia para pecar Más bien la gracia Te da el poder de no pecar Y entras en otra dimensión Todos digan amén a eso Digan amén o digan ouch Uno de los dos oh, digan amén Entonces la gracia Activa en mí El poder No pecar Te lleva a otro nivel La gracia Esa es la definición de la gracia. Es un regalo. Y si no es un regalo, no es gracia. Y te lo da para que vivas en otro nivel. Entonces, ya yo quiero vivir en otro nivel. Gracias por tu gracia. Gracias por tu favor. Por tu misericordia, en mi vida. Y escucha. Realza, sepulso, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anuncies. Eso tiene que ver con tu boca. ¿eh? para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de las tinieblas a la luz admirable ¿cuántos han sido tomados de las tinieblas? ahora la luz gloriosa de Jesús gloria sublime gloria sublime gloria sublime es la gloria sublime de Dios sobre nuestras vidas es tiempo de vivir en su gloria, en sus tiempos. No te vivir en sus tiempos. Yo no quiero vivir ya. Es más, vamos a declarar eso. Yo no quiero vivir en mis tiempos. Quiero vivir en tus tiempos. Yo quiero vivir en tus tiempos. Ah, todos Ah. Otra vez, cierra tus ojos. Funciona mejor si cierras tus ojos. Nada más diga esto conmigo, decláralo. Yo no quiero vivir en mis tiempos. No, pero con fe Yo no quiero vivir a mis tiempos Quiero vivir en tus tiempos En tu avivamiento En el nombre de Jesús ¿Cuántos están dispuestos a vivir con fe? Un joven con fe Un matrimonio con fe Un hombre lleno de fe Una mujer de fe, hay una mujer aquí que puede decir yo quiero vivir una vida de fe, hay una mujer avivada, las mujeres son un ejército tremenda para el Señor, unas mujeres avivadas pueden trastornar a cualquier nación. Y ninguna dijo amén. Unas mujeres avivadas pueden hacer que una casa, que un hogar, que una iglesia. Y en unidad con su esposo, ¿cuánto más? Y en unidad con su esposo, ¿cuánto más? En unidad con su esposo, ¿cuánto más? ¡Avivamiento! Sin límites. Es tiempo de tomar la decisión hoy y decir, yo voy a anunciar. Yo voy a anunciar. Que el Espíritu de Dios me ha levantado y me ha puesto en estos tiempos para vivir el avivamiento más grande sobre la faz de la tierra. Pero si tú lo crees, nada más lo vas a ver. Yo siento decirles eso. Que Dios nutra y alimente nuestra fe Para que toda duda muera de hambre Si tú no estás viviendo eso Yo te reto hoy Te animo Te invito A que acciones tu fe de una forma que nunca has hecho antes Al creer lo que dice la palabra acerca de ti La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios Pero también dice, cuando tú has hecho conexión con Cristo, con el ungido, entonces yo voy a hacer conexión con Cristo. Yo ya estoy por terminar, pero quiero decirte, haz conexión con Cristo. Él es el ungido. Su unción es lo que cambia todo. A causa de la unción se pudren los yugos. Todos yugo de maldad, todos llegan en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. Ahora se pudren los yugos de maldad. Dice así también la fe por sí misma. Si no tiene acción, está muerta. Y realmente queremos vivir como unos que viven con una fe muerta. Y vivimos el resto de nuestras vidas con una fe muerta, creyendo nada más que hicimos lo que teníamos que hacer, entramos en lo que teníamos que entrar, pensábamos que estábamos en lo correcto, porque así dijeron, así es, ahí está la cajita, esto es avivamiento esto es el, la, la bendición de Dios esto, solamente esto es lo que Él quiere romper eso, todo límite todo lo que ha estado limitando tu vida y decir, entrale ahora y toma ese, ese paso ahora de fe, de declarar cosa que no es como si ya fuese Y entrar ahora y accionar tu fe Este año 2010 Es el tiempo de correr Y accionar Hacia el avivamiento Y declarar con nuestras bocas Que su presencia Es lo que cambia todo Todos digan tu presencia Espíritu Santo Cambia todo Tu unción Cambia todo Tu avivamiento Cambia todo Mi boca, en mi boca está mi milagro, en mi boca está mi fe, declarando que este año es mi año, este año es diferente, este año es un año de abundancia, este año es un año sin límites. Este año es un año de lo sobrenatural. Este año es un año de romper los récords que ha habido en ti, Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús. ¿Me acompañan? Se ponen de pie conmigo, por favor. Espíritu de Dios. Yo anuncio hoy. Que Vamos a vivir el resto de nuestras vidas Anunciando Las maravillas De aquel que nos sacó De las tinieblas a la luz Anunciando la gloria De Jesús Anunciando que es tiempo De vivir en otra Dimensión Es tiempo anunciando Que somos los más bendecidos Sobre la faz de la tierra Los más contentos Sobre la faz de la tierra Los más avivados Sobre la faz de la tierra Los más prósperos Sobre la faz de la tierra En el nombre Que está sobre todo nombre Es tiempo de entrar Y declarar Y vivir Y contigo Jesús Pegamos en el blanco En el nombre de Jesús Yo quiero vivir todos los días de mi vida, con fe, no sin fe, y no con una fe muerta, yo quiero vivir con una fe activa, una fe viva, una fe extrema, una fe hermosa, una fe que cree todo lo que el Espíritu de Dios nos ha hablado, Él ha puesto ángeles Alrededor de ustedes De cada uno de nosotros Y ha dicho Mi ministerio Es de amor y de levantarte Y que veas y que vi Y, y que en estos momentos vivas Lo mejor de lo que yo tengo Para ti ahora en sus vidas Mi protección, mi amor Mis brazos de amor Mando ángeles ministradores Que van y ministran a cada momento en sus hogares Ministran en su salud Ministran en su matrimonio Ministran en sus hijos Ministran en sus finanzas Ángeles ministradores Que van y llevan hasta el fuego mismo de Dios Ángeles que nos han protegido de tras fe y hoy declaramos con nuestras bocas que el ministerio de los ángeles está en todo su apogeo está en todo lo que da en el nombre de Jesús ahora se deshace toda obra del enemigo ahora la unción del Espíritu Santo poder en los yugos. ministerio ahora de Jesús de Yeshua, del ungido ahora aquí, ungiendo matrimonios ungiendo las mentes de cada esposo ahora en el nombre de Jesús que ame con un amor extravagante a su esposa cada esposa, su mente su corazón, su vida ungida para honrar y amar a su esposa Espíritu de Dios Vivifícanos hoy Con una fe Explosiva Con una fe dinámica Con una fe que lo cree En el nombre de Jesús Todo eso es el primero de Juan 4.17 Así como tú eres A la fiesta del Padre sentado Has dicho, hecho está Tú dices, así somos Nosotros aquí en este mundo Lo creemos en el nombre De Jesús, destinados A reinar en este mundo Destinados a vivir Otra dimensión De vida en el nombre de Jesús Toca ahora vivifica restaura y aviva Señor cada familia cada joven, cada niño, cada situación Padre económica finanzas para arriba abundancia sin límites en el nombre de Jesús la gloria sublime de Dios ahora cambiando todo Cambiando todo en el nombre de Jesús Espíritu Santo sopla tu aliento de vida Ahora, ahora recorre este lugar Y sopla tu aliento de vida Haz en nosotros Padre Que podamos vivir Tus tiempos Tus tiempos Tu corazón El latir de tu corazón Tiempos del cielo aquí en la tierra Tiempos del cielo aquí en la tierra Tiempos del cielo aquí en la tierra Declaramos con nuestra boca No vamos a vivir con una fe muerta Vamos a vivir con una fe activa Y entrar en este 2010 Viendo lo imposible Posible Con Nuestro Dios En el nombre de Jesús Sanos para sanar a otros Libres para liberar a otros Bendecidos para bendecir a otros Yo declaro una iglesia En tanta bendición Que saben bendecir a otros Bendecidos para bendecir a otros Espíritu de Dios ven ahora Ven ahora y toma este tiempo Y sélalo ahora con tu sangre sélalo con tu gloria Séllalo ahora sobre nuestras vidas Que nosotros podamos vibrar Para ti Espíritu de Dios Que podamos vivir una vida Encendida en nuestra fe Para ti en el nombre de Jesús En ti Cambiando este mundo En el nombre de Jesús Viví avívame Señor restáurame Señor levántame Señor quiero respirarte hoy sedúceme, atráeme y correremos juntos mi amado es mío y yo soy de él entramos en otra dimensión tu amor tu gracia Me lleva a otro nivel Me lleva a otro nivel Asombrosa gracia vencedora de Dios Asombrosa gracia vencedora de Dios Asombrosa gracia vencedora de Dios Vivifícame Vivifícame Stávramme Stávramme Tu sanidad va ahora Fugiendo como bálsamo Sobre nuestras vidas En el nombre de Jesús Veo huesos sanar Veo hueso sanarse ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu de Dios, declaro ahora todo hueso. Ahora o se tienes que sanar ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro cada dolor de cabeza, cada migraña. Tiene que huir ahora en el nombre de Jesús. Cada tumor ahora en el nombre de Jesús. Ahora se sana, cada cáncer se sana, cada enfermedad, diabetes. Ahora, largo en el nombre de Jesús. Ahora, tu presencia que entra y sana. En el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino.